No me supone, señor, no, que yo vengo a cantar. Usted no me va a mandar a mí a cantar. No, señor, no, señor. Yo aquí me voy, me voy a complacer a este pueblo, aquí en el pueblo me vengo con mucho gusto, y aquí me voy a las 4 de la mañana, a las 5, cantando. Pero usted no sea tan sapo, tan lambón. ¡Marica! A ver, ¿qué dice? Yeah, like Voy a la gloria de Dios. El cuerpo humano Y lo que he guardado no sepa quién es Se acaba la vida de ese cuerpo humano Y lo que he guardado no sepa quién es En el cementerio estoy vuelto gusano Y allá está peleando lo que yo dejé sí, señor, positivo. En el cementerio jesteś muelta gozando, y ahí está peleando lo que yo dejé. Por eso la plata que cae en mi manos, la i no patrz, no patrz, No, no, no, no, yo